マークダーラーカーサー、エクシ e ア t ー、ロサタジオ、ラカー、a カ、ドュエ o l ナピ e アバジオ、アデ a ト、デセ、ランチ e バマ、ン m トラ、t ロイ、ムチャ、グリンガン、フ o ー、a ー、エタ、es タ、ノ s レラ s ア、シュア、n ウナ、ア、セ、ウナ、ア、セ、ウ e ア、セ、ウナ、ア、セ、ウナ、e セ、s a ア、ア、ア、ア、ア、ア、ア、ア、ア、ア、ア、a ア、ア、ア、ア、ア、ア、ア、ア、ア、ア、a ア、ア、ア、ア、ア、ア、ア、ア、ア、ア、ア、ア、ア、ア、ア、ア、r ア、ア、e ア、ア、ア、ア、ア、ア、ア、e ア、ア、ア、 o b s e r Voy a d es justiciero un o v a p r i m e r d i á l o g o apuntándole al v a l e r o Y en donde no coopere la tapa de la s rodilla, se s la vuelo. Aunque me cueste la vida o la libertad, los míos van a tener una vida en mejor calidad. Y no me importa lo que pase conmigo, que e l s o l s a l g a para ello, yo me quedaré en la oscuridad. Aunque me cueste la vida o la libertad, los míos van a tener una vida en mejor calidad. Y no me importa lo que pase conmigo, que e l s o l s a l g a para ello, yo me quedaré en la oscuridad. Va a salir en todos los noticieros r o b o millonarios a la casa de un extranjero Cuatro delincuentes a la casa se metieron Y en menos de diez minutos un atraco exitoso obtuvieron Compañeros te lo dije coronamos Esta noche el puterío para nosotros cerramos No lo merecemos por lo que logramos Yo nunca tuve duda porque somos nosotros en todos lados Por la ley y l a m u j e r ahora somos los más buscados La víctima quiere vernos encerrados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 24歳の a に、私たちはあなたの家族 e 家族の家 a の g 族の家族の家 l の家族の o 族の家族 e 家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族 a 家族の家族の d 族 a 家族の家族の家族の家族 a 家 o a 家族の家族の家族の家族の家族の家 p の家族 n 家族の家族 e 家族の家族の家族の家族の a m の家族の家族の家族の o 族の家 a の家族 a 家族の家族 どうバレるかわからない。